A mí me parece muy bien que hay eh, otros eh, sitios y conocéis eh, otros tipos de comida y eso, muy bien. Soy eh, Ilona, ucraniana, vivo en Ondaribia. ha hecho salada, adien salada, uy, que estoy hablando en ruso, sí, sí, sí. has hecho salada eh, olivier,